La idea de dar gracias no debería estar limitada a la celebración del Día de Acción de Gracias. A decir verdad, deberíamos aprender a vivir agradecidos, hoy, aquí en Momento Decisivo. El Dr. David Jeremiah continúa su consideración de este tema, con más enseñanzas tomadas de la Palabra de Dios, a fin de ayudarnos a vivir agradecidos. Para introducir la conclusión de su mensaje, Aprendiendo a Vivir Agradecido, con ustedes, el Dr. David Jeremiah. Como usted sabe, hemos hecho un paréntesis en la serie que estamos estudiando este mes de noviembre, que hemos titulado En Busca del Salvador, para concentrar nuestros pensamientos en la celebración que tiene lugar hoy en Estados Unidos. Se trata del Día de Acción de Gracias. Volveremos a nuestra serie actual el día de mañana. Una costumbre saludable en la celebración del Día de Acción de Gracias en familia es pedir que cada persona presente diga algo por lo cual quiere dar gracias de manera especial. Por lo general, se hace esto cuando ya todos están sentados en la mesa. Resulta sorprendente que algunos batallan para decir por qué están agradecidos. Algunos optan por ser genéricos y suelen decir, quiero dar gracias por todo. Y con eso salen del paso. Así que, Volvamos al libro de Deuteronomio y aprendamos un poco más sobre el tema Aprendiendo a Vivir Agradecido. decirle una cosa que usted era usted era una persona no perdonada cuando es perdonado cuando le es quitada su culpa cuando usted sabe que Dios le acepta debido a lo que Jesucristo hizo en la cruz eso hace que usted tenga un espíritu en su corazón que es imposible de replicar con algo que yo sepa como ven la vida cristiana es un gracias de principio a fin cuando meditamos en lo que Dios ha hecho. ¡Qué maravilloso es saber que somos perdonados! Así que, el Día de Acción de Gracias es, primero que nada, en cuanto a relaciones personales, en cuanto a estar con seres queridos y adorar al Dios que nos ama, también es asunto de recordar. Este es un buen tiempo para mirar hacia atrás, por sobre el hombro y recordar. A veces, durante la temporada, Recuerdo otras celebridades de acción de gracias en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en donde he percibido la presencia de Dios de una manera especial. En tercer lugar, el día de acción de gracias es un tiempo de reflexión. Usted dice, doctor Jeremiah, ¿acaso reflexión no es simplemente otra palabra para recordar? No, en realidad la reflexión es recordación en asteroides. La reflexión se refleja en Deuteronomio 16.15. Dice: Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Una cosa es recordar, otra muy diferente, reflexionar. Cuando recordamos, tomamos nota de un evento. Cuando reflexionamos, derivamos de ese evento toda la bendición que es nuestra. Uno puede recordar en un momento del tiempo, pero debe tener más de un momento. de tiempo para reflexionar de manera interesante el Señor Dios entiende esto en cuanto a su pueblo y así instituyó esta fiesta y en esta fiesta por siete días por una semana tenían que morar en cabañas improvisadas tabernáculos tiendas de campaña prototipo leemos en Levítico 23.42 en tabernáculos habitaréis siete días todo natural de Israel habitará en tabernáculos es sorprendente lo que no sucede cuando empezamos a reflexionar en nuestras vidas. Una de las razones por las cuales, con el correr de los años, he llevado un diario, no todos los días, sino regularmente, es que llevar un diario me ayuda a reflexionar en lo que Dios ha hecho en mi vida. Supóngase que tomamos toda una semana solo para meditar en las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Leí que alguien sugiere que tomemos el Día de Acción de Gracias y lo convirtamos en un día de quejas y rezongos Y pasemos los otros 364 días dando gracias. Leí que Martín Lutero, el reformador, dijo que exhibimos un grado de acción de gracias en proporción inversa a la cantidad de bendiciones que hemos recibido. Pensé que eso no es cierto, pero luego leí. Un hombre con hambre está más agradecido por un bocado de pan que un rico por su mesa repleta. Una mujer sola, recluida en un asilo, aprecia más una visita que una mujer popular en una fiesta para homenajearla. Un ruso, que finalmente recibe su propio ejemplar de las Sagradas Escrituras después de 75 años de ateísmo impuesto por el Estado, está más agradecido por ese libro que nosotros lo estamos por todos los libros y revistas cristianas y traducciones de la Biblia que llenan nuestros anaqueles. Ralph Waldo Emerson Dijo que si las constelaciones aparecieran solo una vez cada mil años, imagínense el entusiasmo que despertarían. Pero debido a que salen todas las noches, casi ni les damos una mirada. Una de las evidencias de la obra del Espíritu Santo en su vida y en la mía es la inversión gradual de ese patrón tergiversado. Dios quiere hacernos personas que exhibimos agradecimiento en la proporción de vida a los dones y bendiciones que hemos recibido. Quiero preguntarles de nuevo, ¿acaso no somos bendecidos? Somos bendecidos. Sé que algunos se preocupan por diferentes cosas, pero dejando todo eso a un lado, por un momento, reconocemos que somos bendecidos, somos un pueblo bendecido. Robertson McQuillen. que fuera presidente de la Universidad Internacional Columbia, cuenta de una ocasión después de que le diagnosticaron Alzheimer a su esposa y la muerte de su hijo mayor, que se fue a solas a un lugar en un retiro en una montaña. Dijo que se fue allá para tratar de reorientar su corazón y volver a captar el amor de Dios que lentamente se había evaporado en el fragor de su pérdida personal y trágica. Dice, «Ciertamente no sucedió en los primeros cinco minutos que estuve ahí». Pero después de un día dedicado a la oración y al ayuno, empecé a escribirle a Dios una carta de amor, enumerando los dones que había recibido de la mano del Señor y adorándole con papel y lápiz. ¿Alguna vez ha adorado usted a Dios con papel y lápiz? En ese tiempo de despertamiento, identificó diez bendiciones particulares de Dios que absolutamente habían superado su imaginación, cosas que difícilmente Podía hallar palabras para describir cuán invaluables eran, cuán imposibles la vida serían sin ellas. Y escribió esta carta de amor a Dios en ese tiempo de estar solo. Y dice que recuperó su espíritu, que recuperó su corazón, que recuperó su esperanza. No sé si alguna vez usted se ha hallado en un punto cuando necesitaba hacer eso. Algunos tal vez estén ahí ahora mismo. Tal vez esta semana pueda hallar un rincón callado y le sugiero que haga lo que Él hizo. Busque una hoja de papel y lápiz y empiece a escribir las cosas con las cuales es bendecido. De hecho, a menudo yo le escribo mis oraciones a Dios. Le sugiero que haga eso. Querido Dios, quiero agradecerte hoy y escríbalo. Ahora, yo lo hago en mi computador. Para mí es más fácil hacer eso. pero tengo montones y montones de papeles en los cuales le he escrito a Dios agradeciéndole e interactuando con Él. Algo sucede cuando uno escribe. Nuestros pensamientos se tornan más precisos, se vuelven más intencionales y se vuelven mucho más íntimos y personales. Le recomiendo que haga lo que aquel hombre hizo. Cuente sus bendiciones. Menciónelas una por una. Así que el Día de Acción de Gracias es un tiempo para las relaciones personales, y para recordar y reflexionar pero también el día de acción de gracias es un tiempo de regocijo Deuteronomio 16 once 14, 15 dicen lo mismo y te alegrarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en tus fiestas solemnes y estarás verdaderamente alegre uno de mis escritores favoritos de todos los tiempos desde el mismo principio de mi ministerio ha sido un hombre llamado Luis Smets que ya está con el Señor. Escribió un libro hacia fines de su vida titulado Una Persona Bastante Buena. Cuenta cómo una mañana de diciembre su esposa lo halló casi muerto en el piso de su apartamento. Una ambulancia lo llevó velozmente al hospital en donde descubrieron que tenía numerosos coágulos de sangre en sus pulmones. Milagrosamente sobrevivió a las elevadas probabilidades que tenía en contra. Y dice que una noche se despertó en el hospital sintiéndose extremadamente agradecido. Escribió respecto a esa experiencia. Nunca he leído algo parecido en cuanto a la gratitud. Esto es lo que dijo. Estaba muy agradecido. Fue entonces que aprendí que la gratitud es el mejor sentimiento que jamás he sentido en toda mi vida. Es el gozo máximo de vivir, mejor y más profundo que cualquier otro sentimiento. Es tal vez... el génesis de todos los otros sentimientos realmente buenos en el repertorio humano. Estoy seguro de que nada en la vida puede igualarse al sentimiento de estar completa, total y plenamente agradecido. No sé si usted alguna vez ha estado en ese lugar, pero yo he estado ahí dos o tres veces. Y el autor no se equivoca. Hay algo maravilloso, y no quiero usar la palabra mágico, Porque no es la palabra correcta, pero hay algo singularmente maravilloso en eso de saber lo bueno que Dios ha sido con uno y sentir en el alma una gratitud absolutamente irrestricta hacia Él por toda la bondad que Él ha derramado en nuestra vida. Y con el tiempo, cuando usted toma la decisión de ser agradecido, usted toma la opción de ser una persona gozosa. Lo sabía, la gratitud es la madre del gozo. Y cuando usted es una persona agradecida, llega a ser una persona gozosa. no puede ser agradecida y no estar gozosa el gozo viene con la gratitud y cuando usted está avinagrado debe tratar la gratitud conozco a muchos que dicen no soy desdichado y yo les digo debería decírselo a su cara porque su cara dice que usted no es feliz la gratitud es la madre del gozo así que el día de acción de gracias es un tiempo de relaciones personales recordación Reflexión y regocijo, también el Día de Acción de Gracias es un tiempo de respuesta. Este es un punto realmente importante, así que presta atención. Deuteronomio 16.10 dice, Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Estas vez, vez en la Biblia y especialmente en los Salmos, se nos recuerda de dar gracias al Señor y hacerlo de una manera tangible. Nuestra respuesta es nuestra responsabilidad. Debemos tomar la decisión, debemos tomar la determinación de ser agradecidos. Alguien dice... No me siento agradecido, pastor. Este no ha sido un buen tiempo para mí. Eso, en realidad, no tiene nada que ver con esto. Usted debe tomar la decisión de ser agradecido. Acción de gracias es una decisión que tomamos. Esto es lo que he aprendido. Cuando se toma la decisión en base a la obediencia a la palabra de Dios y debido a la consagración a la voluntad de Dios, los sentimientos de gratitud seguirán. Pero si usted espera a tener el sentimiento de gratitud para expresar gratitud al Señor, será una persona desagradecida por el resto de su vida. La gratitud es una decisión que tomamos, es una acción que realizamos. E incluso cuando las palabras parecen insinceras al decirlas, al continuar dando gracias a Dios, el significado de esas palabras se traduce a las frases que pronunciamos y empezamos a sentir la gratitud que anhelamos conocer. permítame decirle algo que usted necesita captar. La gratitud no es un juego callado. La gratitud no es un juego en silencio. Oigo que dicen todo el tiempo, no necesito andar siempre diciendo lo agradecido que soy, está en mi corazón. ¿Ha habido alguna vez alguien en su vida cuya afirmación en realidad necesitaba, pero que nunca le dio afirmación? Y cuando finalmente usted reúne el valor para decir, en realidad apreciaría algo de afirmación de vez en cuando. ¿Qué quieres decir con eso de afirmación? Tú sabes cómo me siento. No, no lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? Está bien escondido, muy hondo en tu corazón, escondido detrás de todas tus inhibiciones y cómo se supone que debo de saber que te interesas. Esto es lo que anda mal con muchas familias. Por eso es que muchos de los hijos están amargados contra sus padres. Algunos crecieron en una generación que no lo expresaba, en donde tal vez amaban a sus hijos, pero nunca se los dijeron. Qué terrible no decirle eso a alguien a quien usted quiere. Qué terrible no decirle a alguien que usted está agradecido. Así que esto es lo que quiero que entienda. La gratitud que no se expresa no tiene sentido. La gratitud que no se dice, la gratitud que no se expresa es inútil.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 Y hablen de tu poder. Ahora, vuelva y lea los verbos. Celebrará, anunciará, hablarán, publicaré, proclamarán, cantarán, te alaben, te bendigan, digan, hablen. La alabanza se debe expresar. No es un juego en silencio. ¿Quién es aquel a quien usted quiere darle gracias? Simplemente debido a que usted piense en dar gracias no quiere decir que es agradecido Solo puede ser agradecido cuando expresa su gratitud, piense a Dios o a los que le rodean. Así que quiero animarle a que no se limite a decir: Tengo en mi corazón un espíritu de gratitud. La gratitud no es un juego en silencio. Para repetir: La gratitud no es un juego en silencio. Se le debe expresar. Y un pensamiento más de este pasaje en Deuteronomio: El día de acción de gracias es un tiempo de alcance. Noten lo que dice el versículo 11 y el versículo 14. Los israelitas debían interesarse en el evita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Dios dice que cuando usted tenga su tiempo de acción de gracias, no lo acapare, sino compártalo. Y compartir las acciones de gracias era para el pueblo de Israel una de las maneras en que compartían a su Dios benevolente. Él dice, invita al huérfano, invita a los que no tienen nadie que los ame, invita al extraño que acaba de llegar a tu puerta y déjale saber lo agradecido que estás. Hazlos parte de tu gratitud y de tu celebración. Usted dice, pastor, mi lista de invitados al Día de Acción de Gracias se hace cada vez más larga y más larga. ¿Cómo voy a poder con todo esto?, ¿Alguna vez ha visto la lista de Jesús? Quiero leerles la lista de Jesús. Nunca en realidad vi esto en este contexto, pero nunca voy a olvidarlo. Esto viene de Lucas 14, 12. Esta es la pregunta. ¿A quién invitaría a Jesús para cenar? ¿A quién querría Jesús tener en su mesa para cenar? Esto es lo que dice. Dijo también al que le había convidado.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 Y no sugiero que le diga a su familia que no están invitados a la cena de Acción de Gracias este año, pero lo que el Señor Jesús está diciendo es esto. Muy a menudo voy a hacer esto por ti si tú haces esto por mí. Y la verdadera evidencia de nuestro amor por otros y a Dios es cuando amamos como Jesús ama. Y la manera en que Jesús ama es esta. Él ama sin esperar nada de nosotros en pago. Y cuando amamos como Jesús, hacemos lo mismo. Leí algo en cuanto a Abraham Lincoln que quiero añadir a este mensaje. Él era un joven abogado que tuvo un lado oscuro en su naturaleza en los primeros años. Esto es muy difícil de creer. En una ocasión, sus amigos pensaron que era sabio tener todo cuchillo o navaja fuera de su alcance y que alguien estuviera con él toda la noche. Durante este periodo en su vida, esto es lo que Lincoln escribió. Ahora mismo soy el hombre más desdichado que vive. si todo lo que siento se distribuyera por igual a toda la familia humana, no habría ni una sola cara alegre en la tierra. ¿Debo morir o mejorarme? Me parece. Estas palabras las escribió Lincoln en 1841. William Herdon, su socio abogado, dijo, la melancolía destilaba de Lincoln mientras caminaba durante este periodo. Pero en 1863... Algo había sucedido en el corazón de Lincoln. Escuchen sus palabras de ese año. El año que se acerca a su fin ha estado lleno de bendiciones, de campos fructíferos y cielos saludables. Estas abundancias se disfrutan tan constantemente que nos inclinamos a olvidar la fuente de la cual vienen. En ese tiempo, Lincoln estaba dolorosamente consciente de que miles de jóvenes estadounidenses estaban muriendo en la guerra civil. y que el país podría bien estar al borde del colapso. Pero todavía podía ver la bondad que le rodeaba. Algo había sucedido entre 1841 y 1863. Lincoln, evidentemente, aprendió cómo vivir en medio de la tragedia y todavía cultivar cualidades como la gratitud y el gozo. Un indicio de su carácter se podría hallar en estas palabras que se halla al fin de este relato. Él dijo, he notado que la mayoría de personas andan tan contentas como su mente les hace estar lo que estaba diciendo es que la gratitud es una decisión es una decisión que tomamos sé que algunos de ustedes tal vez no se sientan muy agradecidos en estos momentos y por razones que yo podría saber pero usted puede cambiar todo eso Puede cambiarlo simplemente decidiendo cambiarlo. Puede cambiarlo simplemente diciendo, no voy a estar malhumorado. No voy a andar de un lado a otro como si fueran sobras de una fábrica de pepinillos en vinagre. Voy a pedirle a Dios que ponga en mi corazón el gozo del Señor y voy a empezar a pensar todas las razones con que he sido bendecido. El mismo hecho de que usted esté sentado en este servicio hoy o que pueda oírme por radio, con salud suficiente como para asistir al templo y vestirse y tener una mente cabal, es razón suficiente para tomar la decisión de ser agradecido. Amén. Así que para que no olvide lo que significa tomar esa decisión, este es un relato para concluir. En 1989, el periodista, fotógrafo Tony O'Brien, ciudadano de los Estados Unidos de América, aceptó una asignación de la revista Life para cubrir la caída de Kabul, capital de Afganistán. Después de que los soviéticos habían salido, se halló atrapado en la mira de una guerra civil brutal y fue encerrado en una prisión afgana por las fuerzas de seguridad respaldadas por los soviéticos. Solo los que en realidad han sufrido el cautiverio en tiempo de guerra pueden entender sus horrores. En verdad, El periodista tal vez no habría podido mantener su cordura en toda su odisea si no fuera por el estímulo de un hombre que había sido encarcelado con él, un musulmán chiita llamado Nadir Ali. En medio de su pesadilla viviente, esta asombrosa amistad llegó a ser el único rayo de esperanza que cada uno de ellos necesitaba para sobrevivir. Con el tiempo, varios diplomáticos y colegas lograron la liberación de O'Brien, permitiéndole volver sano y salvo a su hogar en el estado de Nuevo México. Pero tres años después, se halló a bordo de un aeroplano que se dirigía a Kabul, volviendo al lugar de su prisión, al lugar de su captura injusta, no en la boca del cañón de un rifle de artillería, sino por la compulsión implacable de la gratitud. Como ven, escribió, La última vez que vi a Nadir Ali, él estaba detrás de los barrotes viéndome salir en libertad. Pensé que nunca más volvería a verle. Nunca pensé que yo volvería a Afganistán. Pero ahora estoy en un avión volviendo al lugar en donde pasé las semanas más aterradoras de mi vida. Es un hombre a quien necesito agradecer. He agradecido a todos los demás, los que me sacaron de la prisión, los que llamaban a mi madre todos los días. Y sin embargo, nunca he agradecido a la persona que me dio la fuerza para vivir. Afganistán ya es libre, pero yo no lo soy. Por días, el periodista recorrió la ciudad de millón y medio de habitantes sin ninguna dirección que lo guiara y con pocos letreros de nombres en las calles incluso si hubiera sabido a quién estaba buscando ni siquiera sabía si el hombre que estaba buscando sería vivo y sin embargo, mediante una conexión hecha aquí y algún recuerdo allá su diligencia fue recompensada y a la larga halló a su hombre vivo y totalmente sorprendido al ver a su antiguo amigo El periodista Lo había arriesgado todo, viajando al otro lado del mundo simplemente para poder decir una simple palabra que no podía quedar sin decirse. Se paró frente a su viejo amigo y le dijo, «¡Gracias! ¡Gracias!» Y mi pensamiento hoy es que si alguien pudo hacer eso por una bondad humana, si pudo ser proactivo para emprender la jornada al otro lado del mundo... Y ponerse él mismo en el riesgo de nuevo para poder decir gracias. Y no sabemos si alguno de ellos sabía algo en cuanto a Dios. Si eso puede suceder en el ámbito humano, los que hemos sido bendecidos con una increíble bendición del Padre Celestial, podemos ser personas agradecidas. Busque esta semana a alguien a quien debería haberle dicho gracias y dígale, gracias. dedique tiempo para reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por usted y sea agradecido que este Día de Acción de Gracias no sea simplemente la celebración de un día festivo cuando nos atiborramos con comida y vemos un partido sino que sea un tiempo en que verdaderamente, verdaderamente le decimos gracias al Señor no sé en cuanto a ustedes pero yo lo necesito este año más que nunca antes Necesito recordar cuán bendecido soy. Pienso que usted también. Como sabe, no es fácil aprender a vivir agradecido, pero podemos aprenderlo. Todo es cuestión de tomar la decisión expresa de aprender a ser agradecido, aprender a dar gracias cuando es propio y es lo correcto que se debe hacer. Y debemos aprender a dar gracias no solo a nivel de ser humano a ser humano, sino también de ser humano a Dios, de nuestro corazón humano al corazón de Dios. Mañana volveremos a la serie En Busca del Salvador y nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Nos veremos el día de mañana